Bueno, este... Hola, hola, hola. ¿Me escuchas? Sí, sí. Ah, sí, te escucho bien, perfecto. Bien, bien. Bueno, ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver. Vamos a arrancar un poco con eh, algunos números de los últimos datos que se han publicado, mercado de trabajo, algunas de expectativas, y vamos a terminar un poco con la, la tarea que nos este, habías comentado la semana pasada para hacer, para ver qué pasa con la recaudación y eh, el gasto de los eh, uruguayos en Argentina, básicamente. Bueno, Eh, bueno, para arrancar se publicó por parte del Instituto Nacional de Estadística, datos de empleo desempleo, datos de actividad al cierre del mes de agosto hay muy pocos cambios con respecto al número anterior eh, la tasa de desempleo que estaba bajando En 8,2% pasó a ser 8,3%, prácticamente lo mismo dentro del margen de error estadístico. En el interior un poco más alto, 8,5%, con respecto a Montevideo, 8,1%. Todavía no están publicadas las eh, eh, los datos por departamento para ver cómo estamos nosotros aquí en la región. La tasa de empleo pasó de 58,2% a 58,5%, prácticamente lo mismo también. Eh, si uno mira la interna del mercado de trabajo eh tenemos 19400 personas que eran estaban ocupadas y que perdieron el empleo 25.000 que eh, pasaron justamente del el mercado en el mercado de trabajo de desocupados a ocupados, quiere decir que más entraron a, a, a, a trabajar de los que terminaron desocupados, siempre en este y de vuelta del lado de inactivos a ocupados, 26.200, y de eh, inactivos a desocupados, 37.000. Un poco lo que estamos viendo que ha aumentado la tasa de actividad, o sea, la cantidad de personas en edad de trabajar que, Eh, han entrado al mercado de trabajo por distintos motivos, en algunos casos es la primera vez que lo hacen, en, en otros casos porque bueno, por algún motivo no se encontraban buscando trabajo y han decidido comenzar a hacerlo. Son datos muy parecidos a los del mes anterior, yo te diría que no hay grandes cambios. Tampoco hay grandes cambios en lo que publicó el Banco Central en esta semana, que son las expectativas de crecimiento, eh, variación de Producto Interno Bruto, eh, inflación, expectativas del dólar para los próximos meses. Se prevé que este año vamos a cerrar con un crecimiento económico positivo del 0,74, fruto del crecimiento de esta segunda mitad del año, eh, dada cuenta de que la primera mitad fue bastante recesiva, Eh, que el año que viene, el año 2024 el crecimiento económico va a tener un efecto algo de rebote 3,12% será el crecimiento económico siempre de acuerdo a las expectativas de las encuestas de expectativas económicas del Banco Central. La inflación cerrará este año 5,2% un poco por encima del valor que tenemos hoy en día que es históricamente muy bajo y luego se se, se va a estabilizar el año que viene en el torno al y 6,5%. El dólar al cierre de este año se prevé eh, un cierre de 40% pesos con 13, un poquito por encima de lo que estamos hoy, no mucho más, y en año que viene un 5% más alto, 42 con 21 al 31 de diciembre del 24. Y bueno, y finalmente tenemos alguna una trabajo que hicimos esta semana contestando un poco la pregunta que Tú habías planteado la, clase, la, la charla pasada jorge qué pasa con la recaudación y los gastos de los uruguayos en argentina bueno el, el ministerio de turismo publicó datos trimestrales eh, el, fresquitos de eh, el último trimestre julio septiembre de cuántos turistas han ido a argentina cuántos han eh, venido argentinos a uruguay y el, el dato anual que lo cruzamos un poco con la recaudación de la Dirección General de Impositiva para ver qué podemos extraer ahí de conclusión. Bueno, obviamente no es noticia, récord de eh, turistas eh, uruguayos en Argentina. En el último trimestre, más de un millón de uruguayos. Eh, cuando hablo de uruguayos, hablo de personas. Si alguien fue dos o tres veces, este es la misma persona, ¿verdad? Un millón cincuenta mil trescientos una salidas de turistas uruguayos en Argentina un gasto de 400 millones de dólares aproximado en este trimestre, el doble del de año pre-pandemia 2019, un número no menor, ¿eh? 400 millones de dólares, el doble de lo que habíamos gastado en ese mismo trimestre, julio-septiembre del año 2019. Y si miramos todo el año, y acá este viene lo interesante, bueno, tenemos obviamente un récord también de turismo uruguayo en Argentina. Curiosamente, el promedio de, de argentinos que vienen a Uruguay, el histórico, eh, ha sido un millón y medio eh, de argentinos eh, eh, anuales, ¿verdad? El año, eh, eh, los 12 meses, ingresaron 1,3, o sea, no fue tanto la diferencia con respecto al, al histórico, sí con respecto al récord que fue en el año 2017, A lo que voy con esto es que aún con todas las diferencias cambiarias que hay las restricciones que hay exceptuando los años donde hubieron cortes de puente o los años de pandemia no estamos muy lejos a ver es un 20% bastante verdad pero dadas todas las calamidades no es tanta la diferencia como uno podría imaginar entonces debe más que nada las políticas que han existido de eh, fidelización del turismo argentino entre ellos por ejemplo el que se desarrolló entre el 2008 y 2012 13 la segunda residencia donde reduce muchísimo la ¿Eh? las posibilidades de decidir el turismo cuando uno tiene una residencia en otro lugar. Obviamente, tiende a ir hacia ese lugar. Y decía, ¿por qué cruzamos estos datos? Bueno, porque si uno hace el cálculo del aumento del gasto uruguayo en Argentina en el último trimestre, estos eh, 200 millones de dólares, y calcula cuáles son los impuestos que se gastaron, este, o que se hubiesen gastado si, si se hubiesen pagado, si se hubiera gastado aquí, da un total aproximado de 44 millones de dólares, que es muy similar a la caída de la recaudación del IVA que reporta la Dirección General Impositiva en los últimos meses, que es 45,62 millones de dólares. Así que bastante bien el cruzamiento en el sentido de la DGI, lo que está diciendo en los últimos meses hemos perdido una recaudación de 45 millones y medio de dólares, justamente es lo que se hubiera pagado de IVA por esos 200 millones extras que se gastaron en los últimos meses. Un poco corroborando lo que tú eh, un poco decías, Jorge, la semana pasada, mucha del gasto que se está haciendo en Argentina hoy en día no solo son importaciones que no se están declarando, sino que además son impuestos que no se están pagando en nuestro país. Eh, suficientes números por hoy, me parece, Jorge, pero ese es el mensaje un poco que este podemos dejar como conclusión de todo esto. Bien, pero la, la ecuación en definitiva... Eh... Y, y, y de repente estoy diciendo una barbaridad con lo que te voy a decir, pero ¿no sería lógico que se pensara la forma de eh, de intentar al menos evitar que tanta gente salga a consumir fuera del territorio nacional y de esa forma lograr que al quedar ese dinero acá también automáticamente las, las arcas del Estado se van a beneficiar? claro porque está está clarísimo lo que tú dices este, a veces del estado es muy difícil entender esto o Eh, aplicarlo, pero obviamente si cobrando un por poner un ejemplo cualquiera, ¿verdad? cobrando un 22% de impuestos perdemos 45 millones de dólares, la pregunta es ¿cuánto podríamos bajar de esos 22%? Poner un poco más a línea, imagina los productos que están un 10, un 15% un 20% de diferencia con Argentina, ¿cuánto podríamos bajar de eso para que eh, el uruguayo compre acá y no vaya a comprar a Argentina? En lugar de hacerle propaganda compre uruguayo, que eso no convence a nadie, ¿ves? ¿eh? ha sido histórico ver si a través del impuesto al fin y al cabo el impuesto lo estamos perdiendo igual porque el uruguayo lo está comprando en el otro país y en el otro país no paga dg y este efectivamente tenemos un margen ahí bastante claro porque Obviamente va a implicar una caída de la recaudación, seguramente no tan fuerte como la que se está generando hoy en día. Esa es una estrategia, este se llama curva de Laffer eso en economía, de qué manera bajando un poco los impuestos puedo llegar hasta recaudar un poco más, en este caso recuperar alguno de los 45 millones de dólares esto que se me han ido. Obviamente no los vamos a recuperar todos, para recuperarlos todos teníamos que mantener la misma tasa y vender lo mismo que antes, pero a veces vendiendo un poco menos... Con una tasa menor, haciendo posible la venta, algo se recuperaría. Si el dólar eh, tuviese un valor entre 10 y 15 pesos más, ¿esta tendencia se mantendría...? Eh, sí, a tendencias sería siendo positiva, reduciría un poco la diferencia lo que nos está pasando con Argentina son dos problemas, por un lado nosotros no hemos hecho los deberes acá, lo hemos dicho ya hace varios años o meses, no sé cuánto hemos dejado apreciar la moneda el Banco Central y el gobierno han tomado medidas que apuntan a eso no ha sido la prioridad del gobierno, claramente y ese es el deber que somos un país caro, no solo con Argentina, con todo el mundo con Brasil somos caros, capaz que Es el país con el que nos podemos comparar un poquito más. Aún con Brasil somos caros, podríamos estar en la misma línea que Brasil perfectamente. Aún así, Brasil es caro con Argentina también, dada la situación que tiene Argentina hoy. O sea, podemos reducir en algo, eh, y en eso está en lo que hagamos nosotros, No vamos a estar en la misma paridad de Argentina, porque Argentina está en una situación sumamente compleja del punto de vista económico, y está lejos de estar en un equilibrio. Pero podríamos reducir las atrocidades que tenemos hoy en día. A Brasil no le está pasando lo mismo que a Uruguay, aunque también está teniendo corrimiento del consumo. No tan profundo, pero también lo está teniendo. Bien, Mauro, gracias por tu interesante aporte. Nos reencontramos la semana que viene. Con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Igual para ti. Gracias frecuencia abierta. Información confiable.